Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. 15 años está cumpliendo el Almacén Andante, una cooperativa de trabajadores y trabajadoras que distribuye a los hogares del Gran Mendoza productos de la economía social y solidaria de pequeños productores, cooperativas y asociaciones. Son parte a nivel nacional del FOl, el Frente de Organizaciones en Lucha. Esteban Tealdi es parte del almacén y nos cuenta cómo hacen para sostener el espacio en este contexto tan complejo a nivel nacional. Evidentemente han bajado las ventas. Creemos que a partir de la organización de nuestro trabajo que hacemos diariamente sostenerlo. Hemos pasado diferentes tipos de, de crisis, también nos hemos, nos hemos sostenido durante el gobierno de Macri, que también fue bastante difícil. Continuamente estamos haciendo sorteos, invitaciones, esa es una de las partes. Y después, de alguna forma, siempre estar renovando productos. Ofrecerle mayor disponibilidad de producción, también teniendo y poniendo sobre la mesa que acá en el almacén andante eh, no, no se produce ningún tipo de especulación. Entonces eso es lo que nos diferencia de las grandes cadenas de los formadores de precio. En el marco del festejo por los 15 años habrá diferentes actividades que Esteban nos las cuenta a continuación. El día sábado 11 a las 9.30 de la mañana vamos a hacer una bicicleteada por las diferentes comercializadoras de la economía social y solidaria. Entre ellas, por ejemplo, con olara Jarida, la puesta campesina, el almacén campesino. Y vamos a terminar acá en el almacén andante eh, realizando un brindis y una comida. El miércoles 15 a las 12 horas. Vamos a realizar un taller en la en el puesto de la Universidad Nacional de Cudo, en la explanada del Rectorado Nuevo. Ahí vamos a trabajar un poco sobre la composición de precio, quiénes componen la, la economía social y solidaria, la historicidad y un poco eh, lo que ha sido todo esto, toda esta trayectoria del Almacén Andante. Saludamos a todo el equipo del almacén andante que viene en estos 15 años favoreciendo el desarrollo de la economía social y solidaria de Mendoza, construyendo otro tipo de economía no capitalista, emancipadora y liberadora, que creemos súper necesaria en estos tiempos. Solo el pueblo salvará al pueblo. Desde la Valle de Mendoza, reportó para el informativo Farco, Daniela Nievas de Radio Tierra Campesina.